Luminarias como Errol Flynn, Michelle Simón, Edward uh, Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere que la paz. Y aquí Haciendo, ¿no? estábamos haciendo, estábamos tropezando. Sí, estaba Billy haciendo... Claro. Me encanta esa cordillita. Mientras un mono gigante le pegaba. Sí, me, me, me, me padinaba, la casa giraba, me daba vueltas, las cosas se caían al piso. Qué barbaridad. Qué simpáticos que son. Sí. Yo soy gordo. Y Martín es reflaquito, entonces... Ustedes no saben que Billy es gordo. Una pareja dispara. <risa> y disparatadísima. Cual... Y Costello. Claro. Pero en la radio... Y Williams. En la radio, aunque... Creo que se nota a veces Cuando uno es gordo Tiene como una voz más No Hay gente Yo creo que ¿No? es, es verdad Creo que un a gordo ver. No puede disimularla No la puede pilotear Si sos gordo Si sos gordo en radio O gordo Pero es hay eso? gente flaca Que suena gorda En la por, radio Porque yo por ejemplo Me imaginaba, hace mucho tiempo escuchaba. ¿Cómo se llama esta radio? La Rock and Pop. La Rock and Pop. Sí. La rock and pop, loco. Una radio de gordos, por cierto. Eh, y, sí. Puede ser. Es y, una radio de gordos. Y sí. estaba un personaje, una persona, un tipo que, que, tiene un programa, que tenía un programa de la noche. Sí. Que se llamaba Cabito. Sí. Cabito le decían que yo. Y lo terminé viendo por delirar. Y era igual eh, de gordo como no, te lo imaginas Claro, igual de gordo como sonaba. Porque sí. no sonaba muy gordo. Sonaba gordo. Y era gordo. Así que, nada. Gordo rockero. Claro, ¿Sí? sí. Ese tipo de gordo rockero de la rock and pop. Pero no Que es, no es un cerdo. No, era ¿sí? más tirando nerdo. ¿A gordo, nerdo? Gordo nerdo. Ah, gordo nerdo. Sí. Gordo videojuego. Sí, una cosa un de... gordo Xbox. nada, no creo. De otra época. <risa> Vivo, ¿qué hacías en el año 1984? Y... A ver... ¿Qué te puedo decir? Caminaba. Caminé. No mucho, pero caminaba. ¿Sí? Tenía mis tres añitos, tenía cierta autonomía. en tres años ya... Te hace rato, muchacho. Sí, pero no no caminás como 20 kilos. Pero a los tres años pedí upa ya... todavía. A los tres años ya empezás a andar en bicicleta. Pues, yo todavía no empecé. Bueno, en fin, bueno, en el año 1984... Ajá. Una banda que se llama los Thompson Twins. Sí, una banda que era muy conocida en la época. Los lo, lo, lo gemelos Thompson. Los, los, los gemelos Thompson. Sí. Bueno, fueron uno de los primeros que empezaron a sacar en los discos de vinilo, sí, porque en ese momento salían discos de vinilo o en cassette. Como Thompson y William. Como Thompson y William. Ahí está. Nada más que este es Thompson y Thompson. Thompson y Thompson. Sí. Salían hay? en un disco de vinilo. Sí. sí. Vos tenías el disco, a lo mejor te comprabas un simple y alguna gente, sí, empezaba, el lo simple que, que tiene un tema de un lado y un tema del otro. Algunos aventurados, como por ejemplo los Thompson Twins, en el año 1984, sacaban en el lado B, ¿sí? En vez de tener otro tema, Apá. tenían un videojuego. ¿Qué hacían con B? el videojuego? ¿Sí? Claro, sí. Porque en ese momento, vos obviamente, ¿qué hacías? No podías meter un vinilo en la computadora. Vos tenías que grabar ah, eso a cassette. Claro, la, la Commodore 64. O la Spectrum, o la Spectrum la todas Spectrum, todos la cargaban por cassette. Y después eso lo, gra lo pasabas y lo cargabas en la en la computadora y tenías un super videojuego bah, unos super. videojuegos claro que eran realmente una mierda pero que Vos lo tenías ahí tenías el vinilo de un lado tenías el simple que te gustaba la canción que te gustaba era copadísimo y del así. otro lado te lo pasabas a cassette yo me acuerdo y tenías que un juego. que Lisandro se iba a un cómo se llama una casa que grababa juegos que quedaba en Barón de Maguá Barón la calle esta cortita ¿Dónde? ¿Cuál es? una calle cortita que está por la zona sur no, no. Ahí, <risa> tiene, no. con ese nombre no, no. tiene que ser de la no, zona no, sur eh, eh, un varón en zona sur entre no me San jodás. Martín y Sarmiento de de, lo, lo, es de es entre son, un niño que <risa> se, se, se compró su título de varón <risa> claro. es eh, la, la no, que está no, atrás no. de la plaza varones en zona Martín pero por qué no me escuchan y sí. la gran puta que los parís no, no pará, las cortadas de, de zona sur son el el comisario tal, <risa> clase, claro. sí, re, está Regimiento 11. Regimiento 11. Yo vivo entre ¿Es el, de... yo vivo por Pasaje Patria entre el <risa> Regimiento 11 y Avenida del Rosario. Es... O sea... Era, era Argentina ¿no? no el importa. ejército, la patria y la iglesia todas juntas en tres <risa> calles. Ahí, está bien. Bueno, tal. Entonces, bien. en el 84 están los thompson Twins sacando ese ese videojuego. En vinilo, otro que lo juego, hizo. sabes cómo era el juego? Si sí, el juego era y una, un espanto, no era nada, era un texto y unos muñequitos hechos así con palitos Ajá. que se movían y movían los bracitos para arriba y para abajo Ajá. en una animación espectacular de dos frames por segundo. Está bien. ¿sí? Que bueno, no, no, era nada, eran, eran pavadas, eran como las las aventuras de texto, sí que eran otro tipo de juegos en ese momento. Me acuerdo, pero ese juego tendría que ser popular es, hoy en el, el día. El tipo Para de juego celular de... estaría copadísimo. Sigue existiendo en, inter en Internet, hay mucha, hay, hay, hay un grupo grande de gente que se que le gusta jugar a eso y que sigue desarrollando juegos, porque ahora es muy fácil, lo único que necesitas es... Nada. Sí, porque <risa> Internet <risa> Nada. Es, es, es un hervidero de, de gente que tiene la, a su servicio toda la tecnología del mundo Para volver a lo más básico, despojado y Exacto. más... Está lleno de, de páginas nostálgicas de... Juguemos con la pelotita de tenis, las dos rayitas... Y foros enteros... Y vos qué y tanta tecnología si van a terminar en una Dinacom? Yo tenía una Dinacom, no tenía una Atari. Yo tenía una MCI. El mío era un videojuego que venía con una bandera argentina y decía... Fabricación Nacional, Dinacom. Pero quiero decir ah. que mejor que la Atari, mejor que toda... La computadora que más sonda tenía era el Spectrum. La Amiga. Yo no tenía La Spectrum era la... Era la portada de las computadoras. Yo cuando era chiquito, o sea, a, a, a, en la zona sur si te decían computadora, te imaginabas un robot de ya o sea, te metros, robaban. Vos la parada de, de computadora televisión. y tenía una. Era la eso. La cargadora no, era eso. Y, y servía para conquistar el mundo. <risa> sí. Bueno, hay otro muchacho, ¿sí? a amigo a nuestro, que Está. se llama Chris Stevie. Uh, Chris Stevie. Un inglés. Ajá. ¿Sí? Porque en Inglaterra se inventó todo, se inventó el mundo en Inglaterra. Dios es inglés. Por los barcos por que tenían los ingleses. Claro, claro. Que era un tipo que tenía una banda, una banda que se llama The Freshies, ¿sí? que hacían New Wave, que era lo que estaba de moda en ese momento. ¿sí? La onda New Wave, que era nada, era pop. Como nada, las que fiestas tenía de Nachitos. Claro, como las fiestas de Nachito. Que sacó un tema, ¿sí? en, en ese momento, el tipo tenía... Dos, se dedicaba a dos cosas. Por un lado tenía su banda de Frigis, y por otro lado era programador. En su momento recién estaba empezando a desarrollar algunos videojuegos. También del estilo como el que les contaba de los Thompson Twins. Una porquería eran los videojuegos. Pero en videojuegos, ¿sí? La gente ya en su casa se está preguntando. Porque Parodi rema, rema, rema, rema, rema. rema ¿Y a dónde va a llegar Parodi? ¿Qué, qué música bueno. nos va a pasar? Entonces los Freyis sacaron un tema. Ahí vamos. ¿sí? Bien. Que después, eh, en cuando cuando el UPA casi cae Billy es lo que te falta si <risa> sacaron un tema que se llamaba I'm in love with the girl at the Manchester Vision Megastore checkout desk a la flauta sí. que era estoy enamorado de la chica ¿sí? Sí. que atiende en la caja donde pagás En el Virgin Megastore, en el, en el negocio de Virgin. de. Virgin. En el Musimundo de, el Musimundo de Londres. Ajá. ¿sí? Tuvieron problemas con el nombre y lo tuvieron que cambiar a. Ah, I'm in love with the girl al desert Certa Manchester Megastore Checkout Desk, ¿sí? ¿Al de qué? De Manchester, no de Londres. cierto? No, no, no. Era lo mismo, nada más que sacaban el, el, el, la marca, ¿sí? El Virgin, por cierto. Decían, estoy enamorado de. Del Virgin es la marca. Así. Ah, ¿Por, ¿Por qué local... lo cambiaron? Porque Virgin no sé... No, no, no, no yo No lo no habían lugar. firmado con Virgin. ¿Qué cambiaron? Pusieron en cierto. Ah, en, ¿sí? es Entonces, en cierto. Estoy cierto enamorado lugar. de la chica que atiende en cierto negocio de venta de discos de Más Manchester, Misterioso, sí. En la caja, claro. ¿sí? Después lo editaron así. Es como que deja pensar. Claro, sí. El tema lo sacaron y empezó a pegarla en, en, en las radios locales, ahí de Manchester y demás en todo el norte sí, se propagó así, por todo el norte de Inglaterra el tema con un éxito pero a los pibes pobres justo los pibes chorro. a esos pibes justo esa semana cuando se estaban por realizar los rankings sí, que miden la, la, la, las ventas de, de los discos en todo el país ¿sí? hubo un paro de correo ¿sí? el correo paró durante dos días entonces no llegaron los resultados a Londres donde se computa todo y se quedaron afuera del top ten Los hubieran entrado por los números porque después llegaron los números obviamente se quedaron fuera del top ten y uh. se quedaron en la puerta habían ido el, el, el programa máximo de, de, de éxitos donde pasan el, los rankings y van las bandas a hacer playback y demás que van todas las bandas a hacer playback Los Beatles fueron ahí Se llama Top of, top top of, of the, of the Pops pop. top, ¿Sí? pop. top of the Pops ¿Sí? pop. pop. Lo, lo, lo más, mejor lo del pop más. Es el, el lo programa lo... que inventó Dios para hacer alegre al mundo Claro. El... <ríe> un problema bueno, que yo no sé si lo siguen dando pero lo daban acá por el, ahí el internet se consiguen fragmentos digamos de, bueno, de bandas pones lo que lo que busques cualquier banda inglesa siempre vas a encontrar ¿sí? algo eh, ah esto eh, había pero lo daban, igual, no, no, sí, para en, por ahí el mundo creo que era lo que en, el, en ¿no? la librería la tenía que tienen varios DVDs tenían sí. un DVD que era compilado de, lo de mejor, los últimos es. años de Topos de Pop claro y estaban grupitos como Pablo claro, o todos claro. ellos bueno entonces como no pudieron entrar, como no entraron en el ranking porque no llegaron, se quedaron en la puerta del estudio, literalmente. ¿sí? porque lo habían invitado claro porque, como, claro, porque todo el mundo sabía que iban a entrar al top ten, ¿sí? pero el correo no llegaron los resultados entonces digamos, legalmente no entraron y se quedaron afuera, los tipos literalmente se quedaron en la van, esperando en la puerta del canal y le dijeron, no, no pueden tocar porque no entraron al top ten después de eso, la banda no, no vendió más discos, sí, porque obviamente... Pero se deprimieron. No, no pegaron, no se no, no, deprimieron. no, pegaron. El tipo se deprimió muchísimo. ¿Y sí, qué feo! Desarmó la banda y se dedicó a desarrollar videojuegos. Así ¿Qué es loca historia! Claro. Pero le fue bien desarrollando videojuegos. Sí, después desarrolló desarrolló un, un videojuego que se llamó The Beast. The Beast, así, de Belarga y Z, ¿sí? que es como la abreviación de Business de negocio. Se hizo un juego de vez y hijo, ¿y qué hago? Y bueno, y meto el tema ese que no pudo entrar Fue en ningún el lado, día. y tuvo de vuelta un poco de popularidad como banda de sonido de ese juego que sería pa, ah, una cosa muy extraña esas cosa no me gusta porque un final feliz un final triste yo, yo quiero que no, me lo diga abierto no no no, no, que tipo, no que nos perdimos de una banda por culpa del correo sí. en no, definitiva vayamos a pedrear el correo si usted está en londres apedre el de londres si está en manchester el de manchester si está en rosario vaya y le prende fuego el correo Qué no. bien que es, es el promover claro que sí. Bueno, vamos a escucharlos a De Freshies, Si si no llegara al rating estaríamos primero, primero en la noche. Sí, sí. En lo más caliente en la de la horaria de yes. 4 a 5 de la mañana. De Freshies, entonces, new wave de la década del 80, obviamente, Inglaterra, los pibes que nunca pudieron entrar al top 10 Qué por lastima, culpa yo. del correo, haciendo obviamente I'm in love with the girl the center Manchester Check out desk. Ah. best you get to meet all the top people, trouble is, they never seem to be the salt we hope. now we're on our way, I'm gonna live today, but there's no way that I can, cause I'm in love, he's in love with the girl on a certain Manchester mega store check-out desk. I'm in love, he's in love with a girl on a certain Manchester store checkout desk On the box, you get to see all the best women Woo! On the rocks, they're sipping drinks, but we will be with them When it's up, they'll be falling over us, but I Stuff, there is fancies 'Cause I'm in love, he's in love with the girl on the surf Manchester megastore Storm, check out this I'm in love, he's in love with the girl on the surf. Manchester Megastore, check out desk She takes money, she keeps change She sells records And that's special So when I'm big Just like the stars she sells on her vinyl I can dig But she'll see me Knowing that I will be In the displays She'll see me every day She sells Records on such labels as EMI, CBS, A&M, RCA And she stays like Creole, Apple, Deck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 Estamos presentando uno de los discos que estamos presentando hoy Es el de los Beastie Boys esta ¿Así? semana ¡Qué sí. rápido Beastie Boys del disco de mixup esto es Electric Warm Seguimos Ahí, para dormir el bebé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 Esta película debe estar buena, Tra trabaja Hell Berry, la crean uno. Llegó la hora de estrenar películas. película está muy buena y es por ti. No estás más con el móvil no, no, no Ahora no. cambiaste La salsa merengue ¿Salsa merengue? Ba ¿Salsa si no, merengue? ¿Bailar salsa? Es dulce. salsa de merengue? ¿mes o bailar salsa? ¿Qué asco? Eh, ah, Yo ¿cómo? como salsa Ah, bueno. Sí. Hacemos una cosa Bien Una paella, sí Una paella, sí Paella de merengue Paella oh, de, merengue. de merengue Paella de merengue Estamos rico, con ese, ¿no? en esa altura de, de, claro. de, de, la, de la semana de, Sí En la que nosotros uh -huh. tratamos Claro Lo que serían los qué? estrenos Claro Exacto. Estrenos de qué? De, de cine. Sí. ¿De qué van a hacer cine? Claro. De no sé. De DVD. Se, hoy se estrenaba los lo Fantastic Four en Buenos Aires. Pero, pero, cállate. ¿Qué? cállate. Cállate. Cállate. ¿Solo sí? en Buenos Aires? No, sé. no. Aquí también. Sí. Yes. Dale y check. La verdad es que ocurrió Qué barbaridad. Bueno, ahí está. Estas las tomó uno de nuestros satélites hace tres días. ¿Qué útil que son Joder, los satélites? Esa no es Jessica el Alba. El modo de interceptar ese objeto. Yo no me estoy gusta Jessica Alba. Alba. Jessica... Jessica Alba, rubia. Es no mejor sé. que Jessica Alba, morocha. Sí. Totalmente. No me convence no todavía Jessica cosa. Alba. No tiene que convencerme. Hay algunas negras que me que todo el, el tiempo. Pelo... Amarillo. El, el surfista plateado, ¿es bueno o es malo? Ah, viste, te deja, te dejan picando. ¿Qué onda con el surfista? Ahí está, surfista? Ahí, está ahí viene, ahí viene. Tu encuentro con surfer, ha afectado Sur a tus cosas. Surfer. Surfer. surfer. surfer, Es un surfer. Hombre. Escuchalo, escuchalo que habla. surfer Surfer, surfer habla en el spa. Escucha. Oh Dios mío No no ese no es Surfer ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! Vamos es el Camon. ¿No podrán ustedes solos Pero lo dice que el Camón lo dice Tiene como, mucho es latiguillo este... Ahí viene ahí Escucha Donde Creo... va esa cosa ocho días después No, ese no, el no es el planeta muere ¿Dónde está Surfer? Eh, Ahí ya Toca a Su Tim Ese es Surfer El locutor es Surfer Tiene voz oh, Tienes voz de locutor Surfer ¿Quién es? <risa> ¿Qué le pasó? Se, se pasó volando. Se tragó estaño un subcista. No sé, ¿Cómo no es sé, la historia? No sé cómo es la historia. Nadie no sabe. Vos sabés vos que sos no, no, no, más no, de cómic clásico. Aparece Tessulfo porque, claro, estaba el de Fuego y no se tiene que enfrentar al de hielo. Y así, Pero el de ¿sí? hielo. Pero yo vi unas cosas media loca, así que el de fuego se, se pone de piedra a mí, digamos, porque el título de esta película. Eh, Cuatro Fantásticos, el ascenso del siglo del Surfer y todo eso. Yo creo que lo metí en en personaje para no hacer los Cuatro Fantásticos 2, que sería una especie de contradicción. ¿Por qué? Pero, no los parece... Cuatro Fantásticos 2. No me parece una contradicción todavía, por más que son chistosos De metido, y yo le pondría 4 fantástico, hoy. pero dice que la, la pegaron también con el personaje de Silver Surfer, que ya están desarrollando la historia para hacer la película de Silver Surfer sí, solo. En breve, claro. Lo, claro lo, si lo, dijero, saquen, así es como se La primera ah, fracasó, ah, claro. la segunda le ponemos un solo tipo y, y la repega no, y ya no, tenemos. La que, de que viene de va a ser tipo, Silver, Silver Surfer y, entonces, los lo y los tres fantásticos. Silver Surfer y su relación con Jessica Alba. Claro. Y después... Claro. Silver Surfer la minita que desaparece. Pero de dónde, de, no, no me preocupa, de dónde sale. Porque no parece hielo tampoco, parece más de, de no. Terminator. Claro, sí, es verdad. Usar los mismos efectos que en Terminator 2, lo último, lo más nuevo, con de renders de 25 días. ¿Cu cuando... <ríe> de 5 días. Cuando, cuando las películas, los, los efectos se ven ya truchos en, en el avance en la computadora de tu casa que se ve re chiquito, ¿eso significa que cuando lo vas a ver en el cine multiplicado por 100 se va a ver 100 veces más trucho? No, muchas veces... A ver. Bueno, ahora no. Pero muchas veces cuando vos ves los avances antes, no, no, antes, ah, antes no de que estén las películas, Claro, bandera, no están tirados, no están con todos los chiches. Ah. Bueno, mira vos, ¿qué eh. son que son. Obviamente, como hay gente para todo en Internet, hay gente que se dedica a eso. ¿A okay. Agarrar las escenas de los trailers y compararla y con la de la película ¿Sí? y ver cómo las retoca ah, hay, hay, Hablando hay de trailers, para todo, hablando vine. de trailers, recomendación increíble. A lo mejor ya sí. la comentaste en este programa, porque yo siempre un poco más atrás, pero <risa> a vos que te gustan los mashups... Sí. Hicieron el trailer mashup de qué? De Goonies of the Caribbean. Son no. los únicos eh, bueno, piratas sí. del Caribe. Sí. De, y vos pones Goonies vs Caribbean.com ah, Y YouTube. el avance es increíble, no tiene una página propia. Digamos, ah. Que ah, y el, sí. el link hasta ayer está en IMDB. Y es increíble como está editado, mezclan pirata del Caribe con los Goonies parece una misma película. Es maravilloso. Y bueno. A buscarlo. A buscarlo. Bueno, vamos a escuchar otro avance. No Escucha. Una de circo. No, ¿qué es circo. Vos escuchas eso y ya decís, la puta madre otra de Custurica y la concha de Baló. ¿Para Pero no, no es de Custurica, es otro otro. Sí, no, sí, no te voy a decir Lora que es mala palabra. Lora es la mala palabra de la concha ¿Sí? de... Sí, sí. Sí, sí, sí, nunca se te ha escrito. Bucarés, se llama. ¿Bucarest? Suena de que la Bucarest. filmaron en Berlín. No ¿Por qué? En el bar Berlín. Lugar Berlín. Berlín. Lugar, sí. Qué tarado, cansado. Que todo bien, por eso lo traemos, por eso le pagamos claro, para que tire uno de esos por semana ¿dónde me estuvieron pagando? yo no sé El, el, el nombre el nombre original es Afos Saún Afos O Es algo de la revolución que se, se, se, se re revolutan se contra un contra un qué? Contra que, un algo. Un jeque. Una no, no, un no, Así viste no, no, no, no, pecando bien de ignorantes. Un zar, un zar, hay seis zares. Claro, claro, claro y contra el zar rumano. Contra y Romeus si Contra Borat el maligno. Deben ser presidentes, pero presidentes malos a lo mejor. Siempre detesto toda esta gente fanática de Custurica que le a todos los gitanos, bueno, traducatu, son la misma gente que después cuando va a no, mi no, barrio, no, por el... no. va por mi barrio, va por el barrio y va diciendo, eh, estos gitanos que se compraron <risa> todo. Así que le, le parecen recopados en las películas, ah, qué locos y que están de lejos claro. vengan a mi barrio. Yo de chiquito le tenía miedo a los gitanos, porque ah. tenía una, una una señora que nos cuidaba, que era amiga de los gitanos y a veces una vez yo me asusté mucho porque mi la, la, el, el cuidado la estaba hablando por la ventana y unas gitanas le hablaban y yo estaba como qué hace me, ¿Me está, está vendiendo te no? vendemos al niño no sé por qué me traumó esa escena pero, pero no, yo, no no estar no la transacción no. pero estaba fallado claro. bueno. Bucaré, no sé eh. yo no le iría a ver pero ni drogado no, no, no, <risas> no, parece, no me quedé pensando pero drogado a ver una de costurica no sé pero no es de costurica ¿Qué es? No es de Custurica, es de otro Ah, es de otro Peor, Pero sí, es de, de otro, Claro Qué bar... Vamos con otro este uno, El último Tercero y último Vale, vale, vale De la noche the most on Earth. Uh, la, la eh, locación más remota de la bien Tierra lejos <risa> sí, un asesino de serial, seri serial, serial Eso ¿Cómo traducimos ¿Cómo todo? Más eh? prolífico Ojo ¿Quién es? Jason eh, No No Ay, ay, ay, agarró uno <risa> que, que le queda largo algo Ahí está, ahí está la negra que matan siempre Al principio de la película Es verdad, es posta, uh, es posta, es posta. <risa> y posta loco. Ahí está, ahí se la comieron a la negra ¿Se la comieron? Claro <risa> Algo que come entonces, grande Sí ¿Qué es? ¿Colsina? No ¿Tarsan? ¿Tarsan no? Sí, esta podría dar miedo. ¿Cuál? A... No, no sé, que no. no, no es como muy cómodo. Escúchame esto. Escuchame a ver, la da, sí, sí. ¿No? Una chica, por el medio de la jungla, así, se cayó un avión, está ahí, toda media con la ropa rota, asustada, empieza a llover sí. es todo, y de golpe escucha. ¡Oh! Y ve que se mueve la jungla. Y viene un loco que horror. hace 20 años que no la pone recaliente, colgado de la liana y se le acerca ¿Qué? te cagas en las patas, la flaca te imaginas el cagazo, puede ser una película de terror ¿Sí? totalmente el violador de la jungla Tarzán. Tarzán, no, el violador no, de violador la, jungla. la jungla ¿Qué película es ser... esa de Tarzán Larga, le, de Greystoke? No la, hay... la que era con Ferlander sí, que es larguísima, una... pasaba más tiempo como persona normal que como Tarzan Che, era... primitivo se llama, Frame Evil. <ríe> es un cocodrilo ¿Eh? que ya les a mí me pasó hoy y que... Es un cocodrilo. ¿Has la película de... del cocodrilo? Sí, esa una del cocodrilo. del cocodrilo. ¿Cómo se llamaba El cocodrilo. Buenísimo. Con Bill Pullman. Con Bill Pullman. El <risa> sí, la señora le daba vaca, te acuerdas. Sí, <risa> la señora sí, sí, loca Bridget Fonda. es bárbara. Sí. Esa la dirigió uno que había dirigido varias de martes 3. Y, y el gordo. Sí, mira. Sí, El, Pero el gordo, no un gordo penón, ese bueno. que actuó. No, muy buena. Pará, Pero ¿cómo se llamaba esa peli? El cocodrilo. ¿Era el cocodrilo? ¿Sí? No, no, se No, no, no. Se llama el cocodrilo. No, en inglés, burudo. la juro. En inglés no se llama de Crocodile. Eh. Te sí, aseguro, nada, te he nada, puesto sí. 550 bueno, millones de dólares. Algo del no sé lago. Sí. sí, sí. Tenía el nombre de Placid, Lake Placid. Lago Placid. Placid. Ahí está, muy iba bien, a decir Dawson's Creek, pero no, no. Y con esta, que... eh, con esta ¿Cómo es que se llama el original? Primeval. Primeval. Hoy miro así distraído el afiche y veo un montón de esqueletos así todo muertitos y me pareció el primaveral. <ríe> dije <risa> chau oh, una bueno, de terror sino... sobre el día de la primavera dije, me encantó pero después nada <risa> un asesino que mata no te decepciona el... triste bueno yo me voy a ver los cuatro fantasmas sí sí solo para ver el silver Surfer, el surfer, el surfer. y uh... y la Jessica, Jessica lo que que para mí no es tan linda pero pero está buena pero está sí ¿Dónde es está, está? sobresale? Es muy copado cómo están maquillados los ¿Qué? cuatro fantásticos. la ¿Si tienen una cara... no, la, la, tienen caras rarísima. Lolo. Lo. Es que es gente rara, son actores raros. <risa> y malos, por cierto. Pero, sí. como, eh, el, pero eh, para eh, mí no son actores, son los primeros... Eh, no, para eh, mí el son animaciones, o un... animación en 3D barata, o son robots que crearon para que actúen. Eh, puede ser. Que es cualquier pa pa pa papá fantástico, eh, parece que lo hice maquillado de viejo. ¿Viste que es Papá Fantástico? De Rey Richards, el, el elástico Pero no se no, ¿no llama el papá, papá, el fantástico? papá Fantástico. Fantástico. <risa> lo, lo re familiarizado. No, que lo, es, sí, ese, es, ¿sí? Esa es papá que fantástico. Esa que se le la, la, el de la de el el 80, 80, que el tipo de trend de lo que le hacer parecido de 50... Sí. Este igual es le pusieron claro, una así. Que es re peluca. Sí. <risa> sí, es Palito Ortega. Sí. Palito Ortega tal, haría de... Igual, sí, no, no. Bueno, vayan a ver a Palito Ortega, Jessica Alba y un surfer de transparente, no sé, que de, de agua, ¿no? De me, medio raro. Plateado, ahí, de uh, plata de, de níquel. De nickel. si no. Nickel surfer se llamaría. Para mí es de estaño, es de estaño. Era. De estaño, claro, el surfer de estaño. Mr. Hudson and the library haciendo Too Late, too late en Jockey Park. Why must I always play the clown? Why must I always play the clown?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 the clock. A little more hard, but we just might get right. Love, if you get it wrong, if you get it right. Another song for another night. I would complicate it's easy. Work. la ahora <risa> Dale, dale, ponelo, ponemos porque si no él se pone mal. Ahora No, no sabe que le toca. ¿En ¿Y qué personaje de ficción está basado no, en la pasión vos, de sí, cristo vida? Nixon. Richard Nixon. ¿El susto no no salud. No. No, yo no, sé más que vos. Yo sé más que vos. El concurso yo es sé. donde vos. No, no participás. El hombre que es el Lo hace, Lo sí. no hace todo. Soy el mejor imitador de redonda que hay en el mundo. No, no, toda la semana y toda la semana me mata. Bueno, dale, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de... Sí, sí dale, ¿qué? De que... ¿Qué loco, buena. esto. Sí, sí. sí. Del National Lampung. National Lampong. Lampong. Claro. Siempre me pregunté, había películas de humor que decían Gente, National Lampong. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué es es totalmente desconocida es grupo, para acá, es para un, este país. Un loque. Un loque. Y me metí a investigar exhaustivamente. O sea, me metí en Wikipedia. <risa> y todo, todo se arranca por Wikipedia. Todo Wikipedia. Después de ahí, Wikipedia te va a cosas, de... claro. Pero el, el, la superficie sí, está en, de Wikipedia. Todo es en Wikipedia en el Wikipedia y resulta que, feo el te dice que Lampung, no se ha escrito el artículo sobre esto todavía <risa> Roberto me estás escuchando y te invita a escribirlo claro. ¿no? el sí. National Lampung, National Lampung. Lampung. tiene mucha más historia de lo que yo pensaba yo de hecho <coughs> pensaba que ni siquiera tenía una historia pero bueno eh, el mismo año que Alexander lleva ah, y a el teléfono porque sí. esos son los datos que le tira Wikipedia <¿Dónde, monta esto? risa> Surgía el National Lampung, una organización humorística de, que se desprendía de la Universidad de Harvard. ¿Qué se desprende de la Universidad En Cambridge, de Massachusetts. Sí, eh, se desprendía esta organización humorística conformada por graduados de Harvard, que tenían wow. su humor y fino, y fino, fino, No me ni que habían haber sido esos primeros chistes finos de, eh. de cuando... Incombre, sí, sí. Además cuando recién se inventaba el humor, ¿no? No, pero vos, vos sabés que uno diría deben ser los más pagos del mundo, digamos, sí. pero eh, hay re, yo recuerdo haber leído diarios argentinos al principio del siglo la sección de humor y era una cosa incomprensible. <risa> porque como los diarios estaban concebidos para la gente que leía, que por ahí no, no era tampoco toda la gente, digamos, estaba concebido, seguía siendo concebido para un determinado sector del público... ¿Sí? Tenían por ahí chistes o secciones de humor que eran bastante cerradas, digamos, entre todos. ¿no? no era una cosa tan sencilla. ¿no? Así que supongo que estos tipos deben haber manejado un grado de humor que debe haber sido bastante absurdo. Eh... Oh, mirá. redigón de su suposiciones. Sí, no sé. no sí, Bueno, bueno. Vale. No sí. Sé. <risa> bueno Harvard, tiene su derecho. Ponere. ¿Qué año? ¿Qué año? Entonces, eh, el año exacto. Que fines del siglo XIX? Ah, claro. El 1876. Está bien. Y vos ya está inventado en la rata. capital, <risa> por ejemplo. Pero bueno, en 1866 surgía el National Lampums eh, y bueno, durante muchísimos años y años y años y años y años se dedicaron a realizar una publicación 20 anual, eh, dar a conocer su humor, pero siempre dentro de determinado margen, digamos, dentro de determinado círculo. A fines de los y 60 cobran popularidad a sí. partir de... Bueno, ellos que tanto largaban sátiras o las editaban, Pero cobran bastante popularidad a partir de una sátira de fines de los 60 Que es una sátira al Señor de los Anillos mm -hmm. Un libro, una novela entera de sátira Que se llama Board of the Rings Aburrido de los Anillos wow. eh, Ese libro, digamos, tiene gran éxito Y empieza, digamos, a volverse más popular El National Lampoon De ahí se pasa a un programa de radio eh, Algunos de los primeros que, que hicieron sus primeras armas en este programa de radio Fueron John Belushi, Chevy Chase, Gilda Sheviché. Radner Eh, y también parece más que popular, es el humor, más sí, popular más popular que el programa de radio y todo lo que se había hecho hasta ese entonces sí. una revista, que es la revista el National Lampoon, donde escribía entre otras también, Chevy Chase, Christopher Guest que es el director que, del de que hablamos la última vez, el que hace los documentarios o documentarios claro. de falso humor eh, y Harry Shearer Eh, y bueno, Harry Shiller con la Harry Shiller eh, ha colaborado en Saturday Night Live Ah, eh, de ahí me eh, es de de Y bueno, eh, el tema, bueno, esta revista, digamos, de sátira que un poco era como la competencia, digamos, a la par de Mad que es la otra gran revista Claro Eh, humorística popular de los Estados Unidos eh, tenían tapas así bastante delirantes una que figura la reproducción en internet de esa tapa un, un tierno perrito un revólver apuntándole la cabeza y, y la tapa que decía comprar esta revista o matamos a este perro eh, y bueno eh, esta revista bueno tiene gran popularidad Y también varios de los que escribían la revista pasan a ser algunos de los eh, principales guionistas de Saturday Night Live y de alguna manera fueron los que le dieron forma a Saturday Night Live. primeras temporadas de Saturday Night Live, cuando arrancó. Claro, cuando arrancó, digamos. O sea, uh -huh. el National Lampoon, o la gente que trabajaba ahí, parte de esa gente, emigró a Saturday Night Live. Pero se mantenía todo, digamos, eh, en, digamos eh, había como una mutua colaboración y de hecho... A partir de ahí, bueno, yo digo de dónde conozco National Lamp, hay una serie de películas humorísticas de fin de los 70, principio uh -huh. de los 80, que llevan esa marca de National Lamp un tal cosa. Claro. Las más conocidas y sobre las que voy a comentar o voy a hablar son una, Animal House, National Lamp, Animal House, o Colegio de Animales, dirigida por John Landis, el maestro John Landis, del que... Eh, recomiendo que busquen por internet Su capítulo de Master of Horror Que se llama Dear Woman <ríe> Sobre un ciervo asesino eh, la mujer ciervo, claro. una mujer ciervo Y de él también pasaron este viernes en Retro Mujeres Amazonas en la Luna Una de las mejores <ríe> comedias de los 80 y eh, eh, bueno Animal House eh, Una película recontra Super de culto, una de las mayores películas de culto que existen. Es una película, ha sido altamente chorificada, sí. robada, afanada por toda la comedia estudiantil, que igualmente siempre terminó suavizando lo que era Animal House. una película uh -huh. sobre una fraternidad ah. que le hace muy, vuelve muy impopular al colegio al cual pertenece. Y es Entonces, la película de los de universitarios. De los universitarios, Todo Todo tal cual. Entra a la universidad y te obligan, en Estados Unidos te obligan a ver Animal. esa película, claro. Y de ahí incluso salieron un montón de ideas. Que, que, que siguen haciendo fiesta fiestas, fiestas, tomando, y de, claro. y de tradiciones, las fiestas de toda toda parte. y ahora que hacemos <risas> La parte de la película es muy famosa que y está muy aburrida y ahora que hacemos parte party corte y están todos vestidos de Romano Bertrand es sí. una película que un punto no tiene ni pies ni cabeza bueno y descubre la película la, la figura de John Belushi que ya de por sí era popular en Saturday Night es descubierta o magnificada por esta película donde es un personaje totalmente salvaje eh, un tipo muy pero muy pero muy mala persona no le importa nada, y bueno, esta fraternidad se termina vengando contra el rector del colegio, bueno, escena por escena digamos, han sido todas emuladas copiadas, robadas eh, permanece como uno de los grandes clásicos de la comedia yankee del 70, tal vez puede llegar a suceder que tenga un sentido del humor que por ahí es más apreciado por los yankees y que si uno lo ve, digamos, hay momentos que se lo puede llegar a perder o uh -huh. eh... Porque cuando hace mucha referencia a cuestiones universitarias o tradiciones sí. de allá, digamos, hay partes que uno puede quedar un poco al margen. Como que Pero uno no muy se divertida. identifica, ¿no es cierto? Claro. Como, Como que no, todo. no tienen chiste del mate, por ejemplo. Vos, un bocadillo eh, que metí. Claro. Estaba esperando a más zapado para decir, ¿vio? O sea, por ejemplo, si acá hicieron, hubiesen hecho toda una saga eh, de, de, de comedia sobre la universidad pública, claro. Seguramente si se la viene un Yankee, habría 10 millones de cosas como el, el hippie GPS que te reparte los volantes, el muchachito de Franja Morada. Todas esas cosas sí, digamos, se las reperderían y a vos te causarían gracia. Claro. Para... Pero bueno. O no. la, la otra película, o no, digamos, sí. dirigida por Harold Reyes, eh, es National Lampoon Vacations o Vacaciones, con Chevy Chase. ¿Qué yo Chase. quiero decir esto? Chevy Chase es una, una, una figura bastante desfenestrada por todos. ¿Por no, qué? Porque o sea, hay muchos que no lo quieren Chevy Chase, pero esto es posta. Sí. No, lo quiere es, Chevy Chase, no, no, no, pero sí. hay mucha gente, <ríe> críticos de cine, uh -huh. no sé, que, que no lo quieren Chevy Chase. Y a mí me parece, siempre me pareció interesante sacar cara de nada que tenía, que era un gran contrapunto con las cosas que le sucedían. Es más, uno de los pocos Mediante Yankee Que no terminó En la payasada Ni en el grotesco ni, ni estar todo el tiempo Salvo la última de la ¿no? de las últimas películas De vacaciones che, era, la, la figura del típico Yankee Así de clase media sí. Que le pasa a cualquiera Pero Che, che eh. Para mí mm, Eligió mal las películas Al claro, menos la, claro, Después bueno, Al principio claro. a lo mejor Claro Si sí, pasó eso digamos Pero al margen digamos Me parece un buen Comercio ah, Es rarísima La película o sea, del La película Del de Hombre Invisible Es rarísima de él. Esa es interesante La dirigió John Carpenter Aparte Una rareza Eh, ah. Bueno, y, bueno, la, la, la revista La Cosa de hecho tin, tenía una sección que se llamaba Un Momento Chevy Chase donde recorre, re, recogían digamos, itinerarios de actores que le habían pegado con sus primeras películas y después se han ido al horno Entonces eh, era un momento de Chevy Chase y aclaraba, personaje o actor de Hollywood que la pegó con una o dos películas y después la pegó con un Sí. Para mí Chevy Chase es como un Steve Martin que tomó todas las decisiones equivocadas. Claro, todas de una, claro. Steve Martin la se equivocó con, con todas, claro. Claro. todas las películas que estaban, que rechazó Chevy Chase, la agarró Steve Martin y se hizo una carrera mucho más interesante. Eh, y bueno, eh, Vacaciones está basada en un en un cuento de del mismo John Landis que había sido publicado en National Lampus uh -huh. eh, y bueno, toda una familia que quiere un parque de diversiones cruza todos Estados Unidos tiene un montón los de agricultura y, y cuando Bulls. llegan al parque está cerrado por mantenimiento <risa> una anécdota ah. graciosa de que iban a meter a Disneylandia y <risa> entonces no. la gracia de llegar a Disneylandia estaba cerrada por mantenimiento y en el año dijo no, no, está ¿no? estamos <risa> abiertos <a> 365 días <risa> del año papi, entonces, tuvieron que inventar un parque aparte y construirlo y que es eh, y bueno después bueno sí tuvo un montón de sagas esta eh, vacaciones de Navidad que está muy bien ranqueado en todos lados y yo nunca le di pelota porque pensaba que era una película yo la vi está, bueno, está ¿La buena está buena no sé es más hasta tiene, unos, chiste buen, tiene... tiene unos chistes buenísimo unos chistes buenísimos dentro de la casa con una ardilla está recopado sí. mm. me llama la atención era, me gustaría revisarla a mí me gusta otras películas son una que yo, me gustaría conseguirla pero realmente no sé si lo lograré que se llama National Lampoon Goes to the Movie que es eh, son tres historias una película episódica de humor y la otra que yo no sabía que per pertenecía también a, a la marca National Lampoon es eh, arma cargada con... Emilio, con emilio esteves y samuel jackson ah. que el título original de la película es eh, arma cargada 1 ¿Sí? se su suponía que iba a haber una secuela y, bueno, o sea, se supone que siempre esas películas tienen secuelas entonces esta directamente tiene el uno puesto <risa> y yo recuerdo haberme reído en varias partes pero tendría que sí, regresar, sí, te un sí, chiste es que, que me encanta mismo. es cuando llegaron tener... al remolque y el remolque es un palacio gigantesco claro sí ese era uno de los chistes, había otro que iba a Popeye el Marino caminando por cerca de un muelle sí, y saltaba sí, sí, sí. no, no eh, eso y llegó una pareja con, de policías conformada por Samuel Jackson y Emile Estevez raíz sí. Sí. ahora bueno nashonaldburn ha tenido todas películas últimamente pero ya lo usan como marca así registrada ya no tiene nada que ver bueno pero lo que genera eh. lo que se sigue generando contenido es en la página web de National. Claro, la, la página web sí, de, que es un poco y... lo que mantiene, un poco los Claro, lo que... que hay muchas animaciones, textos, de todo, porque digamos, pueden meter todo claro, en la lugar. Con lo que tengo entendido, si no existiera la página web ya directamente <risa> no, desaparecería. No, feo, Finalmente, como pastilla para terminar, investigando de y todo eso, llegué a encontrar una lista de la revista Premier de Estados Unidos que elegía las 50 mejores comedias de la historia. Sí. Y me llamó la atención, me pareció simpático ver cuáles ellos consideraron los mejores 50 pero tomando los últimos años, uh -huh. los últimos 10 o 15 años. Ah. A ver. Diseñan hechizo de tiempo, también de Harold Remis, la de Bill Murray, que la del de Día de la Marmota. Ah, bien, sí, o sea, ah el ese otro, hechizo de tiempo no, se llama. Me parece okay. fantástica. Sí. Eh, Austin Powers, uh -huh. que es una de las parodias más eh, cuidaditas que sí, soy. La primera. Locos por Mary. Sí. Que sí, vamos, está bien. Rashmore, una Rash. de las preferidas de sí. muchachos aquí presentes ves in Show, ¿Y que esta es la, la que comentaba yo, pero importa perros. perros, que el documental lo... Ah, está el, muy el bueno. Perro, es genial. Zulander. Totalmente de acuerdo. Los Rompeboda, que yo ya no sé si es para tan sí, no es, es simpática, pero. Y Virgen a los 40 años, que sí. Sí, también. definitivamente sí. Bastante bien, eh, pero bueno. Está faltando. es lo eh. raro, que faltan cosas. ¿Eh? Sí, faltan cosas. De, de los últimos años. Y eran sin una lista de 50, metieron Americana no Y sí, americana, sí, sí, sí, americana. Alguna inglesa tiene que haber seguro... No, es más, no, que era supuestamente eran casi todas yankees las que aparecen en inglesa aparece el quinteto de la muerte con Alex Guinness, la original y lo desconocido siempre de Italia pero no mucho más, porque sí. todas esas listas que hacen los yankees son siempre bien sí. para adentro sí, seguro. Bueno, vamos a escuchar a I Was A Cap Scout haciendo Pink Squares y después ya nos estamos yendo Another hour for you to try and forget, to try and correct your mistakes, and yes, I know I'm wrong, but there's two sides to every story. Me mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. Hora de irse. ¿A dónde? Eh, a nuestras casas. Te vez? agrego a la lista entonces, agregamos. Sí. Así estamos hablando. South Park. La Liger película Becker de South Park. Park. Claro. Y ese vecino al ataque. Ya of the dead. y uno of the dead. Vecino de, son, de los últimos 15. Ah. Eso ya de los 80. Por oh. Sí, no, no, no, boludías. Del, hogar de un no hogar, es la de Tom Hanks. De, no. Hogar de de 90 para acá. Hogar de un hogar de Tom Hanks. 90 la que la casa la se desarma en mortal No, pero... Están haciendo una remake de eso, una especie de remake no Basta, de remakes, loco. Había varias comidas de los 80. De remakes, boludas, la De Steam Martin había alguna que eran geniales. Una que llama El Soltero, que es genial. A veces no sé... Pero recuerdo un poco de Steam Martin. Nos bueno. vamos hasta mañana. Esto fue Jorki Palki. Nuestro disco de la semana es Lo nuevo de Frank Black. Ya separadito de vuelta de los Pixies. El disco se llama Blue Finger. Vamos a escuchar She Took All the Money. Que es algo así como... Eh, la la guita, puta, me se llevó toda la guita. Eh. Claro. Eh. Eh. On my way to Hamburg and we had a little boo-boo. Now I'm stuck in Dresden with a solitary crew. Shama Lama Dang Dang, oh, me on my high She took all the money and I'll be here to cry. I have my hat. But I don't wanna go through this again Shamalama Deng dang Hold me on oh my eyes She took all the money And hung me out to die On my way to sin and trespassion They're my dreams in our hearts Why'd she have to go and break our hearts? Shama Deng Dang